Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el paseo La Plaza, les recordábamos nuevamente que el viernes vamos a estar en el Metropolitano de ¿eh? Corrientes, 1343, como siempre, con entrada libre y gratuita. Se personan allí y listo. Señores, vamos a la sección La Vida Me Tiene Harta, uh -huh. dedicada a la mujer argentina. Tenemos aquí un mensaje que quedó suelto y que puede ser el comienzo de... ...de un informe interesante para la mujer... ...Dolina dice, usted que ha criado gallinas... ...y así fue... Uh -huh. ...es cierto... ...que si uno se acerca a una gallina... ...a la oreja... ...es decir, toma una gallina y se le acerca a la oreja... ...como un teléfono, dice ...como usted? un teléfono, igual... Uh -huh. ...oye el ruido de las piedras que la gallina ingiere... ...con el propósito de triturar los granos... ...dice Juan... ...efectivamente... ...la gallina... ...querido señor... Eh, come, que come maíz, granos maíz, granos de distinta índole sí. etcétera y para digerirlo mejor uh -huh. efectúa ella misma la molienda de ese grano lo mueble es como un molino con plumas la gallina pero para lograr esto se necesita una piedra todo molino requiere una piedra uh -huh. entonces la gallina come algunas piedras no porque le gusten digo yo que, que este con cara de profesor de secundario sino porque estas piedras le ayudan a triturar el grano, como se tritura el grano desde luego el mismo modo que el molino atrapándolo entre piedra y piedra y frotando el grano contra la piedra entonces cuando usted toma una gallina y se la pone en la oreja disculpe ya se que no es muy elegante ¿Usted hace andar eso a andar con la mañana? bataraza en la oreja como si fuera un gigantesco celular <risa> sí Pero usted podrá oír, crack crack el clásico sonido que también conocemos los apicultores. ¿También hizo apicultura? Publicidad, apicultura. ¿Cómo, la apicultura y... no, no consiste en crear gallinas? No, avicultura. Ah, avicultura. Av, av, av. av. avicultura, <ríe> eh... Los avicultores, que es el ruido de la piedra frotándose contra el grano y moliendo. Y ahora, ¿eso es efectivo a la, a la digestión, digamos? de debe serlo, porque ahí sí, tiene la, la raza de las gallinas sin peligro alguno de extinción. Quiere ahora, imagínese es, si esto lo, se podrá aplicar, eh, sería realmente revolucionario aplicarlo a la especie humana, ¿no? A gente que tiene problemas de digestión. Efectivamente, ahorraríamos muchísimo dinero, que es el que pagamos a los refinadores, de granos por un trabajo que bien podríamos hacer nosotros si tuviéramos eh, el espíritu pionero de la gallina sí, es más cuando de, uno vez va a comer... de, en vez de comprar pulenta que claro. cuesta un potosí compramos maíz <risa> compra un choclo claro. eh, se come el grano claro. el mar lo lo guarda sí. por lo que puchas pudiere, y se come unas cuantas piedras que no le costará encontrar y empieza a hacer movimientos de danza árabe que son los mejores para triturar piedras. A me dijeron que las odaliscas, para triturar el grano, las odaliscas justamente aprovechan mm. la danza del vientre para molerse tres cuartos kilos, un kilo de maíz. Son las mejores trituradoras, ¿no? Sí. Hey. Eh, en... La misma palabra odaliska quiere decir en árabe... Molienda. Molienda. Sería muy bueno también para para, para comer los calamaretti fritos en una cantina, comerse un par de piedras, no por la digestión, digo yo. Para, eh, eh, reducir, ¿Para, ayuda, para pulverizar para el calamaretti, que muchas veces suele resistirse a cualquier mutación claro. y permanece en el estado en que ha sido ingerido, lo cual para la digestión es fatal. ¿Qué significa digestión en árabe? Mutación. O da Ah, no. Eh el que come algo lo muta cómo le va lo muta eh, lo cambia comerse algo es cambiar algo si usted se come algo y después de, de este alimento después del tránsito por su organización lo hace bolo. física no no, no resulta eh, modificado ha fallado la digestión uh -huh. Uh -huh. cuando el alimento no se modifica la digestión fracasa es... luis pasteur uh -huh. Ahora, ¿usted recomienda algún tipo de, de piedra en especial? Porque hay piedras angulares, cantitos... La Sí, pero no tiene que ser, discúlpeme, ¿No Matas... ¿No tiene que ser preciosa? No, ah. no, no, rico. ¡Ja, <risa> ja, no, no tiene que ser filosa ah, claro. Usted se pone una esmeralda filosa Mactas Y empieza a digerir Al ritmo del merecumbé Y de pronto va a ver que le sale Una esmeralda por, por la piel Se va a acuchillar desde adentro Que es la peor manera de acuchillarse ¿Cómo se saca uno un cuchillo que se ha clavado De adentro? Muy es muy difícil Entonces la piedra, discúlpeme Barton sí. Que usted va a ingerir para mejor moler el grano Eh, tiene que ser Roma Tiene usted. que ser Roma, efectivamente Tiene que ser Roma Ahora no se me va a atorar eh, en la laringe Justamente, de... por Roma Va a circular mejor Por la glotis uh -huh. Porque si usted también se traga una piedra con filo O uh -huh. con una forma irregular si le entrevera en la glotis, le queda eh, obstruyéndola, claro. eh, como le pasó a un amigo mío con un escarbadiente que se tragó en una pizzería mm. eh, donde eran demasiado atentos. ¿Cómo fue yo que eh, Creyendo que te dan un servicio, al final te fastidian. Sí. Mete escarbadiente y me dice, deja... ¿para qué quiero tanto escarbadiente? Bueno, este muchacho que estaba apurado por el hambre, se manjó un pedazo de pizza y un escarbadiente se le quedó atravesado oh. en la glotis como un travesaño. Y al principio no se dio cuenta, pero después, el otro día comió fideos y sentía que, se, que no le pasaban los fideos, se le quedaban colgando del escarbadiente. Eh, ¿Fue a la cupunterista al mismo que fue usted, me parece? Eh, no, fue no. al Instituto Paster. <risa> eh, más que nada porque que él vive al lado, ¿no? Eh, no lo querían atender. ¿Por qué? Eh, acá únicamente atendemos a los que son no mordidos adiós. por perros. Sí, claro. Y así que usted no fue mordido por un perro, sino atravesado por un escarvadiente, que ni siquiera nos consta que estuviera rabioso. Ahora, discúlpeme, a mí me interesa esta experiencia de tragarme una piedra en función de mejorar eh, mi digestión. Ahora, ¿qué ocurre después con la piedra? ¿La piedra me queda o la tengo que eliminar de alguna la manera? ¿La quiero de por vida? Eh, coso. ¿De por vida la voy a llevar? De por vida. ¿De por para qué? ¿Para qué va, va a ser, ah, e exconerar esa piedra para tragarse otra. Déjela en el estómago como trabaje. un movimiento propio de su aparato digestivo. Claro. Su aparato digestivo consta de la, la, el estómago, aquello y medio kilo de piedra. Exactamente. <risa> Aparte le sirve le sirve a, a nivel musical para hacer percusión, nomás. Exactamente. Rumba, cuando les... usted va a bailar el merengue, al mismo tiempo le suenan las piedras que tiene el estómago drástica. como si fuera un cencerro. Claro. Pero eh pero Escúcheme, porque a mí me está preocupando esto de del rozar de las piedras, vio la sensación de acidez, piedra sí. con piedra genera fuego, genera un ardor. Usted tiene que mantener la piedra húmeda siempre, ah, ah, ese. Era porque si usted tiene la piedra seca ah, y se mueve, saca ser. chispas. Es cierto. Eh, se incendió un muchacho. <risa> oh, Ay, me, no me parece. No diga esto. Tenía la piedra seca y sabe lo que hizo. Se tomó Eh, una copita de grapa chisotti <risa> pura, pura uh. y empezó a moverse que saltó una chispa, agarró no, fuego el alcohol no. de la chisotti no diga, y eh. este hombre parecía un dragón le salía fuego por la boca si no se comí de un mozo oh. a sodearlo <risa> le echó soda por la boca le así. echó soda por la boca, y, abrí, abrí la boca le dijo. y le vació el sifón y lo salvó lo salvó, lo salvó claro que la, la piedra esa que usted traga eh, debe estar seca y debe no producir chispas uh -huh. gracias y esto esto está recomendado usted me dice que sí, tiene me una val... de recomendar yo señor pero digo este este muchacho juan que nos habla de las gallinas está recomendado por la naturaleza la gallina qué conocimiento tiene Na, ninguno ¿En qué, pero ¿en qué universidad universidadudi en ninguna en la universidad del gallinero eh, y sin embargo eh, su instinto que Le, le sirve para comprender que está mejor triturando el grano con piedras que tomándose el trabajo de digerir eh, ella sola con la ayuda relativa de los jugos gástricos mm, el jugo gástrico degrada lo que no traiga pero hasta por ahí nomás no va a comparar lo que puede hacer una piedra y más le digo más le digo a este coso <risa> que el, eh, el jugo gástrico no le afecta a la piedra. Ah, no, no, la lima o la aceforonosa. No, la, la piedra, no, la no, la no, piedra no. se muere de risa no. con el jugo ¿Sabes gástrico. lo hace la piedra? Sí. Incluso si usted oye la gallina bien y oye una risa adentro, <risa> son las piedras. Son las piedras se ríen del jugo gástrico de la gallina, que es todavía más suave que el del de, hombre. Salvo algunas personas, que sí. yo le, le estoy hablando de esto porque conozco mucho los temas médicos, ¿no? Eh, salvo algunas personas que tienen Por algún defecto, alguna condición El jugo gástrico muy fuerte Ah, y, y eso uno se lo puede ir a medir A algún lado Sí, efectivamente usted este, mire... va, Cualquier farmacia le dice al tipo A ver, dice, mírame Mírame el jugo gástrico A ver cómo ando ¿Y cómo Mira es el, el análisis? una varilla Ajá Primero te lo mide a ver si tenés mucho, porque a veces andamos escasando. Como probarte. la del aceite del coche. Exactamente. Ah, mira, y después, vos le dejas un poco, es así, te hace tragar, el tipo primero te hace sonar un timbre como Pavlov, para que te... Ver, para que produzca. Es así, es un análisis que dura varios años, ¿no? <risa> primero, eh, el primer año antes de hacer el análisis, eh, te instalan un timbre en tu casa y vos cada vez que te sirven de comer, tenés que tocar el timbre. Entonces el aparato digestivo se te acostumbra sí. a que cada vez que tocan el timbre eh, se genera jugo gástrico. Entonces vos vas a la farmacia, cuando pasa un año exactamente, Ajá. te meten adentro una, especie, una cuchara de madera como esa de las aceitunas <risa> y tocan el timbre. <risa> cuando se llena la cuchara de madera la sacan y te dicen venga la semana que viene que le voy a analizar el jugo gástrico. Entonces, te vea, su jugo gástrico está flojo, mm. o eh, es demasiado fuerte, como le ocurre a muchas personas, que tiene un jugo gástrico tan fuerte que le degrada el mismo estómago. Ah, de, de, de directamente. Digiere, esa... Se digiere a sí mismo. <risa> Hace una antropofagia con consigo Exactamente. mismo. Exactamente. ¿Y qué? ¿Y esa gente que se desmaterializa? Eh, esa gente va desapareciendo de a poco, lo de adentro para afuera va desapareciendo. Mm -hmm. No te das cuenta, porque como primero te desaparecen las entrañas... Claro. Vos seguís yendo incluso a los lugares, claro, tranquilamente. La cabeza sigue funcionando. Sí, del exterior. Te sentís liviano. Te sentís bien. Vos sentís como un ardor, una cosa sí, adentro. Sí, sí, Ay, no doctor, siento agua. como si no tuviera el estómago. Ah, dicen los médicos, no. <risa> y un día eh, desaparece la piel te desapareció, y sí. Eh, y no queda nada, no queda mm. nada, finalmente, a lo sumo, no sé la dentadura o la libreta en rorame. ¿Y, y, ¿Y usted de jugo gástrico liviano o sabe cómo anda, se lo Yo, hace ver? Yo eh, estoy escasane. Tengo jugo está? gástrico muy seco, soy de de, de jugo. <risa> ¿Y tiene que hacer alguna dieta en particular eh, o? No, me me hago inyectar jugo me dan una, unas inyecciones de jugo gástrico, sí. o incluso también me hacen tomar jugo gástrico, ah, por vía oral. Pero rico, ¿eh? pero ¿de dónde lo sacan? ¿Hay bancos de jugo gástrico? Exactamente, son donantes, uh -huh. algunos que tienen exceso de jugo gástrico, y si no, la Casa Pavlov eh, te vende timbres, te tocan el timbre todo el día, y vos segregás jugo y jugo gástrico, y eso lo ponen en unos bidones, después te lo venden al, al hombre que seco de jugo, como yo. Con ah. jugo ajeno Mira que interesante Entonces, primero, A veces mirando tan mal Porque a veces también eh, Las, como se llama Las este Las glándulas Que, eh, que segregan Que, que desparraman uh -huh. el jugo Por ahí también te fallan Entonces conviene Directamente te tomas el jugo gástrico Después de comer ah, Un vasito, de jugo, un vasito de jugo gástrico Otra vez el merecumbé Y ahora mirado. qué raro y no que los restaurantes no, no apliquen esto de servir en mes de pan y una copa un juguito gástrico Un, juguito gástrico. un gástrico para el señor <risa> ¿Qué marca aquí? Unas piedritas eh Pavlov <risa> Claro, una, unas, unas piedritas piedrita para el choclo, señor Claro, para ir eh, haciendo la molienda interna. Una ¿no? molienda ¿no? interna, usted lo, lo ha dicho, pero del modo más preciso y científico. La, sí. No, digo, la, la molienda interna eh, casi es el título de una enciclopedia, parece, ¿no? Eh, eh. Efectivamente. Esto tiene sus problemas. Eh, como lo sabe cualquiera que tenga galinero, hmm. el, ruido, ah. el ruido, las piedras frotándose con el grano, producen un ruido, un rumrum, hmm. que si usted tiene la habitación cerca del gallinero, eh, por ahí lo va a molestar. Y mucho más con las personas, imagínense. Sí. Su marido acostumbra a digerir por vía eh, lapidaria. Y, <risa> y, y usted lo hace digerir. Produce pues, dice, divorcios directamente. Claro, sí, claro. claro. En el 61, si hace mucho río, les voy a dar unos consejitos, señora. Sí. eh Sí, su marido o usted misma, amiga, ¿eh? claro. Hace mucho ruido al digerir con las piedras que se han tragado. ¿Un poquitito de manteca? Ah, eso facilita. Facilita porque uh, le le lubrica le hace, le le las, las piedras, piedras y no hace tanto eh, ruido. Lubrica las piedras, menos título. ¿eh? Además que qué arriesgoso para si uno quiere pasar desapercibido, por ejemplo, entrar tarde a un teatro, sigiloso en la noche, entra a su y, hogar. Claro, a veces te vende te vende el ruido, y, el ruido eh, de la digestión. Eh. Es tremendo es trem eso, es, es muy riesgoso. No, es riesgoso si uno tiene algo que ocultar. Eh, eh, claro, es efectivamente. Por ejemplo, las piedras. Por, eh, porque no, no. Usted entra en un lugar de un modo sigiloso, evidentemente está ocultando algo, Barton. Claro. Porque yo entro a todas partes haciendo ruido, señor. Haciendo ruido, no con la cabeza bien alta. Bien y alta y problema. las piedras que, que parezco una maraca, parezco. Es que si uno se comió algunos choclos de más... Sí, él no, eh. ¿Quién no se ha comido alguna no, vez un choclo? Eh, nadie puede decir que en una noche, en un cumpleaños, en un fetejo, en la vida, uno eh, se come un par de choclos de más. Claro, a mí no me gusta que también que llego y mi mujer me diga, eh, otra vez comiendo choclos. Otra vez te has comido tres choclos de más. Ya uh -huh. venís cargado. Claro, y entonces... yo aquí esperando. Sí. Entonces imagínese, este sistema de las piedras es un poco comprometedor. En eso. Bien, eh el gallinero usted tiene posee gallinero sí wow. pero yo no lo sé manejar el gallinero ah, no, no, no no lo el... sé no lo administra bien debe ser eso porque lo tengo ahí en el fondo en verdad lo tengo abandonado necesitaría un, un par de, de instrucciones ¿cuántas gallinas tiene Bartón? tengo cuatro cuatro pero bueno son pocas, eh? no son pocas realmente tiene, ¿tiene gallo, gallo? si es ¿no? Porque... Sí, no estoy seguro si es gallo eh, o es gallina ya ¿eh? se va a <ríe> Pero Meta me parece poco gallo, porque sí. Sí. Eh, el gallo necesita un harén de Una sí, unas 10 gallinas. Un poco mayor, un poco mayor sí. ¿no? sí. Eh, algunos hay hay personas que por criterio monogámico tienen tantos gallos como gallina. sí. cuatro ah, gallinas. Cuatro no, gallinas, cuatro gallos. Sí. ¿Y no se andan cruzando los a un gallo no, que eh, tengan? No lo sabemos. Sí. Mm. Hay permisos eh, probablemente, pero bueno. Eh, ¿Usted limpia el gallinero? Sí, yo le pasó. Ah, que era su error Como limpiar un chiquero <ríe> No se debe limpiar Chancho limpio no, no, nunca engorda Pero tengo gallina, no tengo chancho Pero La gallina también necesita suciedad claro. Pero cuál cuál es el grado de suciedad de Tolerable para un gallinero Porque la verdad da mucho asco Ver todo eso tan sucio es, Justamente, cuanto más asco siente usted uh -huh. Es que el gallinero está eh, floreciendo está claro. sí. Porque aquí come la gallina Además de piedras, granos come, por ejemplo, disculpe, no, lumbrices, lumbrices, lumbrices eh, insectos, gusanos Sí, tu cura. Que te... Sí, eh, ¿qué? Bueno, sí, también se lo puede sí. comer, llegado el caso. <risa> eh... <risa> Es decir, come mucha podredumbre y porquería la gallina. Si usted le presenta un gallinero impoluto, impoluto, la gallina se ¿sí? muere de hambre. Este es la gallina placa, placa esquelética, aburrida. magra de carnes. No hay ninguna piedra para aquí. Era eso, no. entonces. Es, esa gallina está gritando y gritaría si pudiera, pobre. No le sale sino el cocorocó. Pero gritaría... Eh, Aquí limpian demasiado el gallinero sí. y me queda sin proteína. Pero aparte, ¿con qué lo limpia? ¿Usted le echa algún líquido? Sí, adorino, yo le puse, en, la en las galerías le puse parquet, claro. y enceramos, y ahora instaló un aire acondicionado, porque con, los, con estos sí. calores... Sí, claro, la claro, gallina claro. hay que refrescarla. Sí. <risa> claro. <risa> Mantenerla fresca un poco, sí, pobre sí, gallina. Sí, sí, sí. sí si no le va a poner huevos duros. <risa> Porque hay, hay una exigencia sobre la gallina. La gallina ¿Ah, es sí? un animal de, muy demandado, que todo el tiempo se le pide que ponga, que ponga, que ponga. Sí, señor, sí, sí. sí. Y algunos, le voy a decir algo que usted a lo mejor no sabe, Mactas. Sí, díganme. Algunas personas inescrupulosas, algunos comerciantes, algunos dueños de criadores de gallina, lo estoy denunciando desde aquí, ¿no es cierto? Engañan a la gallina sí. y eh, las encier la encierran en un galpón Y prenden y apagan las luces, oh. y la gallina que tiene un criterio astronómico más bien pobre, cuando se apaga la luz cree que por el ocaso, claro. y cuando se prende cree que le dice el amanecer. Y entonces, como está acostumbrada a poner un huevo por día, en, en el intervalo entre luz y sombra pone un huevo, aunque sea de 15 minutos. claro Y esto le apagan la luz 24 veces por día, y la gallina... Cada hora por un huevo, eh. claro, imagínense en una semana la gallina ya puso todos los huevos de su vida. O sea. Gallinas ojerosas que están ahí caminando de acá, ¿no? En Japón han inventado un método, le pone luz estroboscópica. ¿Cuál es la luz estroboscópica? Que se prende y se apaga, se prende y se apaga. Se ah, sí, se apaga. sí, sí, claro. No Entonces ponen muchos huevos. El no. lugar ideal es en los alrededores del obelisco, ¿no? Que se prenden y se apagan los carteles. Ah, los carteles. Es ¿Verdad? ¿Verdad? verdad, pero de ese modo se mata la gallina de los huevos de oro, si me permite uh. la expresión. Eh, porque la, la fatiga de la gallina, por no decir otra cosa, eh, es muy conocida por cualquier eh, sí, veterinario que se precie. Sí, sí. La gallina de tanto poner, no poner, poner, no poner, al final eh, tienen una especie de fatiga y sí. lacitud, y, como una especie de splin de agarrar la Con el tiempo se gallina. fatiga la gallina. ¿no? El, el splin, o sea, el aburrimiento de vivir. Sí, sí. Y, y usted la ve la gallina enseguida la se deprime, no la gallina con splin. Sí. Eh, usted la ve una mirada perdida, perdida, sí. Mira, no sé, tán, ¿sí? Qué bien utilizado ese término splin para el mural, ya como, como diciendo todo es lo mismo. Sí. Cuando eh, a la, la gallina la gallina agarra el splin, lo mejor, lo mejor que se puede sí. hacer y llevar a todas las gallinas del gallinero a ver a Garrick, Ajá. al payaso Garrick, y ese le, le, esta alegría que le causa, le el payaso le levanta el ánimo a las gallinas, como sabe cualquiera, y eh, le, le, vuelven a poner huevos como el primer día. Ah, yo creo que a mis gallinas le pasa eso, entonces. ¿eh? Probablemente estén deprimidas. Uh -huh. ¿Por qué no les pone un televisor en el... ¿Y, ¿Y en qué, eh, eh, ¿en qué canal? En Encuentro. ¿En Canal Encuentro? <risa> Allí lo van a ver a usted incluso, en el Canal Encuentro, y lo van a reconocer, y eso les produce una primera una perplejidad, porque sí, sí. estaba acostumbrado lo hacían tridimensional a usted. Claro. Y yo este muchacho me lo hacía tridimensional, y lo ve ahí dibujado la gallina, sí, sí. siente una gran perplejidad, claro. y dice, ¿qué es el mundo después de todo eso? <risa> ¿Es de tres dimensiones o de dos, piensa la gallina? ¿Cómo, ¿Cómo es la ciudad de Buenos Aires? ¿Es de tres dimensiones o es su, es su plano? Y todo eso piensa la gallina y eso se refleja en el huevo. y es que es un huevo frito, un huevo plano. Proceso, salen unos huevos enormes, verdaderamente, como de avestruz. Mire usted. Es la gallina que tiene llena la cabeza. voy a, Voy a probar con eso y con las piedras también, ¿eh? Las piedras, no hace falta que usted pruebe. si sí ponga piedras al alcance de la ah, gallina. Hay algunas piedritas, claro. Porque por ahí se le puede filtrar la mesa de luz, le come un, un zafiro ponerle <risa> Es muy caro para una gallina. ¿Y, y puede llegar a confundir eh, un objeto con una piedra, la gallina, y comerse otra y cosa? La gallina y... eh, confunde todo. Confunde todo. La gallina La vida de la gallina es una perpetua confusión. Calcule si no se da cuenta qué cosa es el día y qué cosa es una lámpara Osram. <risa> y que la gallina no tiene un criterio muy sólido. Como si no, no sería gallina. Claro. Si tuviera un criterio muy sólido, sería el secretario de Cultura. Claro, y, y sus gallinas se... <risa> Eh, ¿Sus gallinas les da este cuidado especial? ¿Usted las tiene? Porque veo que tiene una Mira vasta experiencia gallina. en gallinas. No, la gallina si antes tengo... que nada, ¿sabe que le doy? Amor. Gozo. Amor. Usted le da amor a un animal y el animal más tarde o más temprano se lo... Yeah. Se lo pero gana. si la gallina no se da cuenta si es de noche sí, y de día, no, ¿se va a dar cuenta sí, si lo ama no. o no lo ama? Eh, sí, lo mismo. ahí está su error. Da la diferencia la gallina tiene un claro. escaso criterio científico, pero un hondo... Una onda de intuición eh, afectiva. Afectiva, un sentimiento. Se da cuenta la gallina cuando la quieren y cuando no la quieren. ¿Y usted cómo le manifiesta ese amor? ¿Le acaricia? No, me la llevo... Eh, juego con ella, le acaricia la cabeza mientras miro la televisión. No. La siento a mis pies. Eh... Le dice, en invierno me la llevo a la cama y la pongo en los pies para que me caliente un poco para que me caliente las patas, falta de perro se sí, lleva puede galleta. llevar la gallina, no es tan caliente como un perro pero un poco de temperatura tiene no tenga cuidado porque sí. la gallina es un poco delicada y sí, frágil sí. y usted la pone así como para calentarse las patas y por ahí sí. la puede apretar o con las uñas, si usted no se corta las uñas uh. y gente que tiene las uñas como puñales en los pies sí. la pueden ensartar la gallina directamente se desangra en la noche. Sí, además... Se levanta y vea un cuadro dantesco. ¿Qué pasó aquí? Puede confundir eh, los callos del pie con piedras y morderle también. Y también, también, los también, pies. también. ¿Se acuerda que el gallo batará que tenía usted que le compuso varias canciones? Efectivamente, gallos de riña. ¿No creía no. gallos de riña usted? No, te, tendría que incursionar en eso. No, pero va, está va... absolutamente prohibido y es una costumbre eh Pantosa, cómo hacer pelear, no hay que hacer pelear ni a los gallos ni a los chicos. Por lo menos no a los gatos. <risa> o sea, usted no me recomienda tener un gallo de riña, por ejemplo, no, para poner no orden le, en no un gallinero. salvo en la televisión no hay, ¿no? Peleas de gallo no, de riña. No hay, no. pero mejora la raza, digamos que eh, cruzar una gallina eh, por ejemplo, Leghorn con un gallo de riña produce una, una gallina batalladora, hmm. que sabe defender su juego. Bueno, que sabe salir adelante en momentos difíciles para gallinero por ejemplo usted se olvida de echarles maíz, qué sé yo bueno, la gallina, la legón, si proviene además de, de, de, de un gallo de riña bueno, aguanta aguanta, aguanta pueden incluso hacerle una emboscada algún roedor, algún batracio que anden por ahí casa la gallina se hace cazadora cuando usted no le echa maíz si es de buena raza ¿eh? sí si de buena raza, se si hace cazadora, incluso hay gallinas que hasta se acostumbran a saquear el gallinero del vecino. Es Van, le comen el magia al vecino y vuelven. <risa> y vuelven y se hacen las que no. Este, todo eso, este, por más parte, es un conocimiento que tiene el criador de gallinas profesional. Bueno, ha sonado, ha sonado el top de... no sé de qué hora, pero ha sonado. Además, eh, nos apagan la luz y, y tenemos que poner el huevo en otro en lado. En este momento nos apagan la luz para que creamos que una noche ha pasado. Eh, después de la pausa pondremos aquí un huevo.